cuentos de hadas españoles el caracol y el cerezo era así una vez un bonito y pequeño jardín donde había un magnífico cerezo las cerezas parecían pequeños rubíes rojos brillando intensamente cuando colgaban del árbol en este jardín también vivía un pequeño caracol casi diminuto su nombre era Selly Selly era un caracol feliz durante la primavera y el verano Jugaba con las mariposas y observaba las aves. Y durante los inviernos fríos, Celí se acurrucaba en su cálida y acogedora concha y dormía profundamente. Cuando terminó uno de esos inviernos, Celí se despertó de su largo sueño y salió de su caparazón. Se asomó para asegurarse de que la primavera realmente había llegado y para su deleite así era. Vio que todas las flores se estiraban alegremente hacia el sol. Observó cómo las abejas zumbaban besando las flores y las mariposas bailaban dando la bienvenida a la primavera en el jardín. Mientras Ellie paseaba por el jardín admirando la belleza, su estómago de repente gruñó. Oh, he comido tan poco durante el invierno que podría comerme casi cualquier cosa. Mm, Pero, ¿qué voy a encontrar en este enorme jardín? Miró a su alrededor y sus ojos se posaron en el enorme cerezo. Oh! ¡Un cerezo! ¡Yum! Me comeré todas esas cerezas dulces y jugosas. Espero que estén sabrosas. Entonces Selly se arrastró hacia el árbol y comenzó a trepar. Cuando alcanzó sus raíces retorcidas, una rana salió de detrás de los arbustos. Era el amigo de Selly, el señor Kuraki. Oh, ¡Hola, Selly! Dime, ¿a dónde vas esta mañana tan maravillosa? ¿Oh? señor Cracky. Tengo mucha hambre y quiero comer las cerezas que crecen en la parte superior de este árbol. Pero, Selly, querida, no hay todavía cerezas en el árbol. Todavía son unas pequeñas hojas. Tal vez no ahora, pero cuando llegue a la cima, habrá. Ya verás. Si tuvieras unas patas como las mías, podrías saltar tan rápido como yo y no tendrías que trabajar tan duro. Me voy a comer unas moscas para desayunar. Tengo mucha hambre. ¿Te apetece venir conmigo? Eh, quiero decir... Um, no, gracias. Estoy seguro de que las moscas deben ser algo delicioso para ti. ¿Estás segura? Las moscas son tan jugosas como las cerezas. Incluso yo diría que algo más. Sí, sí, estoy muy segura de que no quiero ese tipo de comida. Bueno, adiós, señor Kroki. Tengo que irme. Disfruta de tu... Ah... Uh, comida. Y de allí se fue saltando y saltando tras las moscas. Pero por su entusiasmo, saltó demasiado fuerte y se golpeó directamente contra un árbol. <risa> Menos mal que no salto, simplemente me arrastraré a mi propio ritmo. Mientras se arrastraba lenta y felizmente, alcanzó el poderoso tronco. Allí conoció a otra amiga suya, Bumble la abeja. Bumble llegó tumbando tan pronto como vio a Sally. ¡Shelly! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás aquí para disfrutar de la brisa? ¡Ajá! No, Bumble. Estoy aquí porque quiero comer las cerezas dulces que crecen en lo alto de este árbol. ¡Cerezas! Pero solo crecen en verano. Ahora solo hay hojas. Sí, veo las hojas. Sé cuál es la diferencia entre las hojas y las cerezas, gracias. Pero soy lento y para cuando llegue a las cerezas, pues ya será verano. ¿De verdad? Entonces te ayudaré. Cuando llegue el momento de las teretas. súbete en mi espalda y te llevaré rápido por el aire. Ah, ah, no, gracias. Estaría muy mareado si me llevaras. Incluso podría caerme y rodar por el suelo. Seguro que no te caerías. Sería un viaje muy Seguro, pero muy bien, si no quieres entonces no lo haremos Adiós, espero que consigas las cerezas más jugosas de la historia Y entonces se alejó zumbando Y mientras lo hacía, Sally volvió la cabeza y se arrastró hacia arriba lenta y constantemente Con el paso de los días, Selly a veces estaba muy cansado, pero pensaba en las brillantes y sabrosas cerezas y empezaba a escalar nuevamente, y cuando caía la noche se escondía en su caparazón y disfrutaba de un buen descanso nocturno, y a la mañana siguiente empezaba su ascenso nuevamente. La estación iba convirtiéndose lentamente en verano, y el pequeño Selly vio que el árbol ya tenía capullos de flores. Mientras observaba, de repente sintió un fuerte viento cerca de él. Era su amiga Wincy Oh, hola querida Wincy, casi me dejas boquiabierto Hola Selly ¿Estás aquí para ver los capullos de las flores? Están muy bonitos, ¿verdad? No están tan bonitos como lo estarán cuando se conviertan en las cerezas que tanto deseo Has dicho cerezas, así que es por eso que estás aquí Pero solo hay estos capullos de flores Creo que has venido demasiado pronto <risa> No, querida Wincy Yo no creo que haya venido pronto, he venido justo a tiempo mm. Si tuvieras alas tan grandes y magníficas como las mías, podrías haber volado fácilmente hasta la cima Míralas, ¿no son preciosas? ¿No crees que son muy bonitas? No son tan solo... ¡Ah! ¡Adiós! Gracias a Dios no tengo alas Sally continuó, solo había una forma de trepar, no había otra manera Cuando llegó a las ramas, vio que el árbol ahora estaba cubierto de hermosas flores blancas. Su fragancia llenaba el aire y el jardín. Cuando se detuvo a oler las flores, había dos pájaros sentados y cantando alegremente el uno junto al otro. Oye, ¿esa no es Sally? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, sí, es ella. Pero ¿cómo habrá llegado hasta aquí? Hola, Sally. ¿Qué estás haciendo aquí en este árbol? ¿No es demasiado alto para ti? Oh, hola. Sí, nunca he llegado tan alto antes. He venido aquí porque quiero comer esas cerezas dulces que crecen en este árbol. ¿Has subido hasta aquí por las cerezas? ¿Y no te ha sido muy difícil? Por supuesto que lo ha sido. La subida ha sido larga y he pasado mucha hambre. Pero cada vez que pensaba en las cerezas, seguía escalando. Y también ha sido muy divertido, he conocido a muchos amigos en mi camino Eso es realmente admirable, pero es una pena porque solo hay unas pequeñas flores, todavía no hay cerezas No te preocupes, mi viaje aún no ha terminado, todavía tengo que subir un poco más Ahora me despido de vosotros, debo seguir mi camino Las aves se despidieron de Sally mientras él continuaba subiendo por las ramas. Muy pronto llegó a la cima del árbol, estaba muy cansado, pero al mirar a su alrededor, estaba rodeado de las cerezas rojas más hermosas que había visto nunca. ¡Guau! Todas parecen tan sabrosas. ¿Cuál debo comerme? ¿Qué debo comer? ¡Oh, no importa! Creo que me las comeré todas. ¡Mmm! ¡Mmm! Selly comió y comió, hasta que estuvo tan lleno que ya no pudo comer más. Se había vuelto tan gordo como una cereza. Ay, estoy muy, muy lleno. Estoy feliz de no haberme dado por vencido. La subida ha sido larga y dura, pero el resultado es extremadamente delicioso. Es evidente que Selly estaba feliz. Él había trabajado duro y tuvo paciencia y se esforzó durante su ascenso. Se le ha demostrado que si realmente quieres algo, nunca debes renunciar a ello.